Vamos a hablar ahora del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana, este ente que se encarga de la recolección de residuos, de la limpieza de la ciudad. Se vienen incorporando mujeres a la planta de trabajadores y trabajadoras, razón por la que decidimos hoy conversar un ratito con Pamela Weitan Ruiz. ¿Cómo te va, Pamela Lautaro? Te saluda, un gusto. ¿Qué tal? Buen día, muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno Pamela, comentanos un poquito de vos, estamos viendo en las calles sobre todo a compañeras que pertenecen eh, al EMSU, generalmente en lo que tiene que ver con el barrido de las calles, se han incorporado más mujeres y queríamos eh, conversar acerca de eso, de cómo se da la incorporación ahí al, al EMSU. Mira, yo eh, soy una de las sexta más o menos que entró, uh -huh. Así que la incorporación, muy bien, no te, la, no te la puedo explicar porque yo cuando entré ya había mujeres barriendo. ¿Hace cuánto que estás en el EMSU? Yo hace tres años y medio que estoy en el EMSU. Ahora en diciembre van a ser cuatro años. Ajá, que bien. estoy acá. ¿Son muchas mujeres las que están incorporadas ya? Eh, somos doce en total. ¿Doce mujeres y todas doce están mujeres. abocadas al barrido de calles? Eh, exacto, sí, sí. ¿No hay otra tarea? Eh, sí, hay otras tareas, pero bueno, nosotros estamos justamente en el barrido. Uh -huh. Bien. Eh, ¿Hay hombres que se encargan también del barrido de calles? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ya que somos 12 mujeres y lo, del resto es todo hombre. ¿El resto cuántos serían más o menos? Y serían <risas> 200 personas más o menos que tenemos en el ENSU, no todos están barriendo, pero sí, por, por lo uh -huh. general, ponerle que estén barriendo 170, por decirlo. Uh -huh. Bien, o sea que de 200 personas que tiene el Ente Municipal de Salubridad e Higiene Urbana, solo 12 son mujeres. 12 son mujeres barriendo, después está la parte administrativa y que ahí hay, también hay mujeres, uh -huh. y la señora que limpia allá la base también, que es una mujer. Bien, bien. Eh, te pregunto esto porque, digo, hay choferes, hay recolectores, digo, sí. hay otros oficios adentro de, de, de lo que significa eh, el ente y sí. eh, por ahí no no están, no, no se ven mujeres en esas tareas específicas, claro sí, sí, bueno por ejemplo ahora nosotros tenemos una supervisora mujer uh -huh. bien pero son trabajos que tranquilamente digo manejar un camión tranquilamente lo puede hacer una ah, mujer no obviamente que sí sí sí uh -huh. yo opino que sí uh -huh. que cualquiera de nosotras podemos manejar un camión, o podemos hacer otras distintas cosas. Claro, claro. Eh, Pamela, contame un, un poquito de vos, ¿a qué te dedicabas antes? Eh, ¿Qué hacías antes de incorporarte sí, al EMSU? An antes de entrar al en EMSU trabajaba en casa de familia, limpiaba uh -huh. casa de familia. Uh -huh. Después también tengo cuatro hijos, así que cuando no estaba trabajando estaba con mis hijos. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Tenés pareja? ¿Sos mamá sola? ¿Con quién, con quién no, venís? No, no, sí, sí, tengo pareja, sí, sí, sí. Uh -huh. Y hace 12 bien. años, que estoy con mi marido, que tengo las la dos nenas más chiquitas, pues yo tengo dos chicos que son adolescentes. Uh -huh. Bien. ¿Y, ¿Y cuántas horas trabajas ahí en el EMSU? Eh, siete horas. Siete horas. ¿Desde la mañana bien temprano? Desde las seis de la mañana hasta la una. Lo que, ahora uh -huh. estamos hasta las doce por el tema de la pandemia, nos retiramos una hora antes. Bien. ¿Es un trabajo muy cansador el que haces? Hay, hay eh, temporadas que es agotador, sí. sí, sí. Uh -huh. Hay temporadas que no, por ejemplo, el invierno es más tranqui, porque no hay tanta mure Y eh, claro. sí en el tema del otoño, que las hojitas se vuelven locas. Uh -huh. Tienes que se, que, se, que se caen todas de una o van portando tandas, ¿viste? Que... Claro. Es un delirio las hojas, pero bueno, es parte del trabajo que tenemos que hacer. Claro, eh, por ahí... Eh... Cosas que uno no piensa habitualmente, cuánta basura más se ve en el verano, por ejemplo, que hay mayor movilidad, que la gente permanece claro. más tiempo en la calle. O sí. en el otoño también, que, que, que lo que estamos viendo, lo que ya pasó, porque estamos en invierno ahora, pero sí. las hojas. Sí, pero estamos en invierno, pero hay cantidad de hojas. Hay, hay plantas que todavía están verdes, están llenas de hojas, así que también uh -huh. todavía tenemos el trabajo de las hojas. Claro, claro. No ha helado eh, fuerte como para que se caigan todas de una y así que todavía uh -huh. tenemos hojas <ríe> Pamela, ¿cómo fue pasar de trabajar en casas de familia a trabajar en el ente municipal? Mira, cuando me llamaron para trabajar, olvídate, recontra contenta y agradecida uh -huh. no es lo mismo trabajar en la casa de familia que venir a barrer calles muchos lo ven, uh -huh. que es un, hay muchos que te dicen ah, pero es como que si fuera una pavada no es una pavada Tienes que estar uh -huh. siete horas acá Caminando, uh -huh. barriendo, eh, con el frío, con el calor, con, con todas las, las... ¿Cómo es? Las condiciones. Eh, las condiciones. Uh -huh. Está bueno, a mí me gusta. Uh -huh. Pero... El primer tiempo me costó, me costó bastante, sí. Sí, sí. Me costó bastante, me costó uno... Eh, son cierta cantidad de cuadras que tenés que barrer. Y eso... Durante el tiempo que uno se va haciendo ahí recién. vas Vos sabés si podés mermar, si podés ir más rápido, si podés hacer un poquito de tiempo para no terminar tan temprano. Son muchas uh -huh. cosas. Claro. ¿Cuánto mínimo por día? Disculpame, no te escuché. ¿Cuántas cuadras tienen que barrer por día, más o menos? Son entre 14 y 16 cuadras las que barremos. Ajá. Bien. ¿Y siempre te tocan las mismas o van rotando? Sí. Eh, no, no, tenemos sectores nosotras. Cada cual uh -huh. tiene su recorrido. Uh -huh. Hay, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, estamos en el barrio Pite, lo que es Chile, todos esos cuadros de allá. Después claro. estamos martes, jueves y sábado, de este otro lado, que yo ahora estoy inclusive en, en el otro recorrido, que es de la para este lado, que es Paul Harry, Plumerillo, Argentino Valle, todo uh -huh. ese sector. Pamela, retomo un poquito lo que lo que hablábamos recién, el paso de, de trabajar en casas de familia a trabajar en el ente. Digo, ¿se notó en los derechos laborales adquiridos? Digo, ¿tenés otras posibilidades, otros derechos reconocidos que antes no tenías? Sí, eh, que, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, porque para la gente hasta que no era, no era no, no era común ver a, a una mujer barriendo. Uh -huh. Hasta la misma gente se adoptó a nosotras, y nosotras a ellos. Uh -huh. Hay mucha gente que pasa y te dice, bueno, vivan las mujeres, un montón de cosas. Son un millón de cosas buenas, lindas, que a uno les pasa acá. Uh -huh. No solamente a mí, yo calculo que a todas nosotras. C contame más de eso, contame... ¿qué te pasa todos los días? Porque te cuento, el otro día estábamos con, con los compañeros de la radio y también vimos esa imagen de mujeres eh, trabajando, poniéndole el cuerpo al barrido de calle y, y también nos puso contentos ver a, a mujeres incorporadas a, a, a los entes de, de, del, del Estado, al, en este caso sí. al EMSU, eh, que comiencen a ocupar los lugares que, que cor les corresponde. ¿no? Eh, contanos qué, qué te pasa todos los días por ahí con, con estas historias que, que sí, mencionabas mira, recién. Sí, yo por ejemplo tengo un recorrido que está, eh, yo tengo calle la Pío 2 y la Chile, ¿no es cierto? Uh -huh. Es a lo largo, de Venezuela hasta Ameguino Y después tenemos un peine, se llama un peine la cuadra del medio, que corta. Uh -huh. Por ejemplo, hay un señor que es, es mayor y él, todas las mañanas cuando yo voy día por medio, cuando él sabe más o menos a la hora que paso, entonces él sale afuera. Entonces él me espera, me espera para charlar, para hablar cinco minutos, uh -huh. 10 2, uh -huh. pero él siempre me espera es un hombre que está solito se quedó frente hace poco hace un año más o menos, se falleció la mujer y él siempre me cuenta y siempre me dice y son charlas constructivas porque él me cuenta que él, él viajó mucho, que era viajante que él lo que tiene lo hizo trabajando uh -huh. que bueno, me, me cuenta en de su vida, me resume uh -huh. su vida en, en este ratito me resume su vida Igual está que cuando él no me ve, por ejemplo, que yo ando más temprano, o, o paso más tarde, o me mandan a otro lado para hacer alguna otra cosa y él no me ve, cuando me ve me dice, ah, y dice, ya andaba preguntándome dónde andabas vos. Uh -huh. y dice, es, esas cosas son lindas, a mí me gusta, me gusta. Y es más, yo cuando paso ya estoy mirando a ver si está afuera o no. Claro. Porque uno se acostumbra sí. a eso. ¿Se van tejiendo historias todos los días con la gente eh, bueno, que, que trabaja, que vive? en la calle y no escucho mucho. Pasan los uh -huh. autos y no escucho mucho. Nosotros te escuchamos perfecto acá, ah, Yo por ahí no te escucho tanto. ¿Y, y cómo es eh, trabajar con otras compañeras? Digo, ¿se deben haber tejido lazos de amistad? Eh, ¿Charlas sí, sí, de compartir sí, sí, todos sí, los días? Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Y sí, acá, eh, no sé si eh, amistad, sí más que nada somos compañeras, ¿no? Uh -huh. Pero sí, está bueno, está bueno tener una buena relación en el entorno que uno trabaja. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo es eh, trabajar con hombres? Digo, ser un número inferior en un ente en donde la mayoría son hombres. ¿Tienen que luchar contra ciertos machismos o ciertas lógicas que imperan en todos los espacios de trabajo? Mira, a mí no me tocó eso, yo no puedo, no puedo decir nada de mis compañeros porque no, nunca me hicieron nada, o sea, nunca me trataron uh -huh. ni menos ni más. Uh -huh. Siempre nos hablaron bien, con respeto, y nosotras a ellos también, porque nosotras somos doce mujeres, pero en la base nuestra hay, dos, hay cuatro hombres. Uh -huh. Hay dos que están en el taller, que están atrás, y dos que están en barra con nosotros. Uh -huh. Y ellos nos respetan a nosotros como somos, nosotros los respetamos a ellos, más allá que ellos son gente grande, claro. que hace años que está acá y nosotras ponerles con todas las furias, hace seis años, siete que estamos. Uh -huh. este, ellos nos respetan y nosotros a ellos también, o sea, no tenemos claro. ningún tipo de problema en eso. Claro. ¿Y cómo fue trabajar en este tiempo de pandemia, Pamela? ¿Cómo se las arreglaron? No te escuché, disculpame. ¿Cómo, ¿Cómo fue trabajar en todo este tiempo de pandemia? ¿Cómo se las arreglaron? Mira, por lo general, bien. Yo, gracias a Dios, nunca estuve aislada, mi familia tampoco. Así uh -huh. que, cuidándonos. Con barrijo, con guante, con alcohol en gel, con alcohol diluido en agua. Uh -huh. eh, cada cual tiene ese chupipaje. Claro. No, no tomamos mate entre nosotras, nada. Así que cada cual quien se lleva su matecito o su termo y su chupiparse Claro. Porque eh, si no nos cuidamos nosotros... Claro. es Siempre fundamental tener algo caliente para tomar, digo, en este tiempo, ¿no? Porque ustedes están... Porque está ahí un perro y no se <risa> escucha. <risa> está bien, está bien. A ver, es que me ¿Ahí me a escuchás? Escuchas? Siempre llevan a algo ver, caliente si... para tomar ahí mientras trabajan. Ah, sí, sí, nosotros nos traemos y pedimos agua, por ahí la misma gente te convida un café, un té, o una lo que claro. sea. Claro, claro, bien. ¿Te gustaría, Pamela, que se sumen más mujeres ahí al EMSU? Al sí, ¿por qué no? Vale, la oportunidad es para todas. Uh -huh. Estaría muy bueno, estaría muy bueno, sí. Somos bien. 12, imagínate. Uh -huh. Estaría bueno eh, que se sumen más mujeres, sí. Claro. Me decías vos que hace cuatro años que estás, más o menos... Yo, hace cuatro Bien. años, sí. Eh, ¿Antes había ya otras mujeres o es reciente sí, la incorporación sí, sí, sí, sí, de ya chicas? Sí, había. Yo cuando entré había cinco, creo. Uh -huh. Hay chicas que Bien. hace seis años que están. Uh -huh. Bien. Yo hace Bien. cuatro, va a ser cuatro. Bien. ¿Y qué te dice tu compañero, tus, tus chicos que...? que tenés este trabajo, sí, les gusta, te reconocen. O sea, se adaptaron a lo que yo hacía, a lo que hago. Uh -huh. Porque tengo dos nenas chiquitas y dos adolescentes. Tengo un nene de uh -huh. 17 y una de 19, que capaz que a ellos fuera los que más les, les asombró. Pero no, claro. re bien, ellos me apoyan en todo. No tengo, no tengo ningún problema en ese sentido. Bien. Eh, ¿Hay recolectoras de residuos, Pamela? No, no, no, no. No, no claro. estamos... Todas barriendo. Claro. Eh, te te no. pregunto qué por otras tareas no hay. no implementado sí. eso? No digo que el día de mañana lo hagan, pero por claro. ahora no. Claro. Eh, te pregunto qué otras tareas hay. Digo, porque estamos hablando, vos sos barrendera, después sí. hay choferes de camión, hay recolectores de residuos. ¿Qué, qué, qué otras tareas sí, hay dentro y del EMSU? otras tareas. Está la planta de transferencia, está la portería, uh -huh. eh, están los espacios verdes. Hay, hay, hay un montón de cosas. Claro. Está el claro. relleno. Uh -huh. Bien. Eh, la planta de reciclaje. Ahí, ahí, ahí. Hay muchas cosas. Bien. Bueno, Pamela, ha sido un gusto charlar estos minutos con vos. Eh, bueno, que nos cuentes un poco de, de tu oficio, que nos cuentes un poco de cómo es trabajar con con tus compañeras, de, bueno, de todo lo que te viene tocando vivir en los últimos años. Te saludamos, por supuesto, desde aquí, desde Radio Carmes. Si querés decir algo más, Oye, está el micrófono nada, abierto. Muchísimas gracias por la nota y que sí, que las mujeres, cuando queremos, podemos. Mientras nos da una oportunidad, ¿no? Claro uh -huh. está. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Fuerte abrazo. Otro para vos. Hasta luego.